Le damos la bienvenida a Luis Rosa, secretario gremial de UPCN. Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Camila, te saluda. Buen día, Camila. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, imagino que pre preparándose ¿no? para, para mañana. Estuvimos、eh, siguiendo de cerca de esto, consultándole también a funcionarios provinciales cómo, cómo venía la situación en ese sentido. Pocas novedades por ahora y tampoco se ha hablado de, de una oferta. Sí, si bien de alguna manera yo pude este, escuchar en un reportaje que hicieron al ministro de Economía, en estos días en algún medio él manifestó de que el gobierno en esta oportunidad estaría preparando、eh, algún ofrecimiento. Yo la verdad no lo sé cuánto, no sé de qué, pero esto es lo que este, alguna propuesta supuestamente deberían tener. Eh, eh, el motivo por el cual. Eh, el cuarto intermedio fue hasta el día 15.、Uh -huh. eh, veremos qué es lo que sucede. Hoy, de todo modo, ya podemos saber lo que ha sido la inflación por, este,、eh, de acuerdo al INDEC para, para el, el, el mes de junio. Así que creo que hasta ese momento, por, por ejemplo, estamos claros. Que de alguna manera ya superó el acuerdo que tenemos por el salario. Eso quería consultarte, porque vos también lo habías planteado aquí anteriormente, de que b、bueno, u esta n o e reunión se iba a dar justamente casi en paralelo o apenas después de que se publicaran los datos de junio, cosa que también bueno, modifica el panorama, porque o por un lado habría que revisar justamente los porcentajes o las ofertas, o en todo caso、eh, revisar antes también, n o porque quizás los acuerdos que se hagan semestrales no terminan siendo suficientes tampoco. No, claro, y, y en el acta, no en la última, sino en la anterior,、sí. eh, que creo que fue mayo, quedó claro de que la primera discusión dada en, en, en el mes de julio debería tener como eh, eh, un tema sumamente de importancia en caso de que la inflación superara el acuerdo cerrado por el primer semestre, eh, eh, en lo inmediato sería buscar esa recomposición. Bueno, Eh, de hecho, lo p l a n t e é así de la misma manera: que es lo que urge hoy por hoy es no quedar atrás de lo que significó el primer semestre de acuerdo c la inflación y el acuerdo que hemos firmado con el 32%. Está claro que hoy ya estamos prácticamente tres puntos abajo, ¿no? Uh -huh. En el caso de que bueno, no, no, no haya una oferta razonable, digamos que, que, que sirva, si se quiere, para lo que se está planteando desde los distintos gremios, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Bueno, lo dijimos también eh, anterior. Eh, eh, hoy por hoy no solo tengo el mandato de la mesa directiva, sino de algunas consultas que se realizaron. A nivel este, provincial.、Uh -huh. eh, porque hay otra cosa, ¿no? También que hay que plantearla y que la planteé en la reunión anterior. Daría la impresión que siempre estamos supeditados a cómo acuerdan el resto de las instituciones gremiales también, que están por fuera de la función pública.、Eh, me parece que ha llegado el momento, lo planteé en la reunión pasada, que si tenemos que discutir y esperar cuál es el acuerdo. Que se hacen、eh, con otras instituciones gremiales. Por fuera de la función pública es preferible que el gobierno convoque a todos los gremios juntos y que discutamos el salario si es que realmente quiere tener el interés de resolver el problema de todos los trabajadores en su conjunto. Claro, sí, se viene planteando desde otros l e m g u a s bueno, puntualmente ASPUR también,、eh, que sería de hecho bastante más, más práctico y, y, y más plural también, ¿no? Poder sentarse a debatir en una única mesa lo que vos estás diciendo. No, sí, seguro, porque eh, eh, vos f í j a t e que de acuerdo a cómo el gobierno resolvió algunos problemas o coyunturales, por lo menos eh, eh, eh, en principio, eh, eh, por, por ejemplo, personal 1844 hoy, De, al, de alguna área están cobrando o cerraron el acuerdo o recibieron el acuerdo salarial en un 39%,、uh -huh. y en la mayoría de los trabajadores públicos pertenecientes a la 1844 recibieron el 32%, y eso fue una situación que generó el propio gobierno entre los trabajadores.、Claro. Eh, deja una discusión abierta. Porque, bueno, o nos consideramos trabajadores todos o algo, este,、eh, algo está pasando que hasta ahora no lo logramos entender.、Uh -huh. Quería consultarte también, Luis, cómo、eh, está el panorama, digamos, el, el termómetro, ¿no? Con las distintas localidades de aquí de, de la provincia. ¿Han podido charlar con los distintos delegados y delegadas del gremio? Sí, bueno, de hecho, nosotros tuvimos el mismo día de la reunión de la función pública. Eh, teníamos reunión、eh, convocada de toda la, nuestra organización,、uh -huh. eh, la mesa directiva de toda la provincia, que de alguna manera venían、eh, ya conversando esta posibilidad de lo que pasaría para el segundo semestre, porque es una situación que realmente、eh, preocupa a todos, los asalariados l、eh, a como una cuestión primordial, pero lo cierto es de que ojalá se pudiera lograr que en el país. Alguien pudiera、eh, ejercer el control de la inflación, que a nadie nos puede gustar, pero lo cierto es de que、eh, siempre, históricamente, el único que pudo afrontar y poniendo, con, con queriendo o no queriendo, pero al menos por imposición, ha sido el trabajador aguantar todo el sogazo que ha tenido a este país en hilo por,、eh, qué sé yo, 70 años.、Uh -huh. Bien. Luis, te agradecemos este rato aquí con Radio Encuentro y bueno, estaremos siguiendo de cerca, por supuesto, cómo se desarrolla la jornada en el día de mañana. Bueno, muchísimas gracias a vos por el llamado. Hasta luego. Abrazo grande. Charlábamos con Luis Rosas, secretario gremial de UPCN. Bueno, mañana nueva reunión, la mesa de la función pública, luego el cuarto intermedio al que se decidió pasar、eh, luego del 6 de julio, la, la primera reunión.